Y para toda mi gente del norte, del sur y el centro. Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no el más tú dejante. Tien herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Ay, te amargo amor. Ay, te amargo amor. Ay, te amargo amor. Ya no quiero ser dueño. Vete para siempre y no vuelvas más. Tu dejaste en mí este gran dolor y hoy me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor, presiento en mi tormento. Quiero solo pensar, solo pensar.